Bueno, no lo hacemos esperar más porque está en línea de telefónica. Hace un rato el Juan Chica ¿Cómo te va, Juan Chica? ¿Qué ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Acá preparando la, la mesa. ¿Qué, eh, ¿Preparando la mesa? ¿qué, ¿Qué vas a comer? ¿Ponés los platos? ¿Solamente haces eso? ¿Haces la comida? ¿Cómo es? Depende del día, pero sí, en casa de todos hacemos todo, así que... Hoy me tocó a mí porque mi señora salió, así que a preparar algunas cosas y comeremos cuando lleguen los chicos del colegio. A ver, ¿y qué se preparó para hoy, Juan Chicangelo, sí? Ellos le queda tiene unos sanguichitos, que les quedó de mi hija cumpleaños ayer y quedó un unos sanguichitos hamburguesa y nosotros de ensalada. ¿Sanada? ¿Se puede saber de qué la ensalada? Y la hizo mi señora y por lo que veo le tiene eh rúcula, semillas de girasol, queso, huevo, lechuga, ah, palito. Una ensalada gourmet. Está muy bien, completa, pero sos un fiasco, eh, Juanchi. Me ¿Eh? diste acá poniendo la mesa, sos un fiasco, porque me dijiste acá poniendo la mesa hoy me toca a mí, resulta que los ando primero de dejar preparar. Bueno, bueno, pero ahí depende el día. Pero yo cocino también, ¿eh? Está muy bien. ¿Te gusta cocinar? Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho el tema de cocinar carne. En la parrilla, al horno, a la plancheta y eso. Ah, muy bien, muy bien. Tenés plancheta, estás equipado. Tenés plancheta, tenés todo. ¿Está bien? Sí, está bien. completo. Está bien, eso está, está muy bueno. Bueno, este, buena victoria. Se les venía negando la victoria. Eh, estaban ahí, tuvieron varios cierres, no podían cerrar, pero... Ayer era un rival difícil que sabe jugar bien de visitante, metieron una buena victoria. Sí, sí, veníamos, la verdad es que veníamos muy bien, de que está Matías, digamos, eh, llevamos uno ganado, cuatro perdidos, pero tres por menos dos puntos y uno suplementario en Comodoro. Así que sí, como vos decís, nos faltaba ese esa cuotita de suerte como para cerrar el juego. Y bueno, y anoche se dio... Perfecto. Está bien, y más allá de la suerte, ¿qué, qué cosas crees que le faltaron en esos momentos como para poder cerrar el partido y que ayer sí lo pudieron hacer? Y uno de los factores creo que eh, el equipo estaba medio corto y llegamos al cierre con muchos minutos encima. Creo que puede ser una, en algún motivo en, en algunos partidos, ¿no? Otro, bueno, obviamente que jugamos con rivales importantes y, y a los que es difícil ganar. Y anoche creo que con la incorporación de Arquim nosotros tuvimos más rotación, más juego, más presencia interior y, y el equipo volvió a jugar bien, más que nada atrás y y bueno, se nos dio. Bueno, y hablabas antes de esta este cambio que se produjo no en el banco, con Matías Huarte ahora como de te confirmado, ¿no? Pero ¿qué cambio realmente, no? Porque se lo ve mucho más sólido, mucho mejor a este argentino de Junín y creo que nos ordenamos un poco más eh, tanto en la parte ofensiva como defensiva y eh, el hecho de no jugar con tantos extranjeros hace que o sea que no necesitas la adaptación de los extranjeros a una nueva liga y demás y y Lerón la verdad que se ha adaptado bárbaro y, y bueno el hecho de jugar con yo creo que con con los nacionales eh, al menos en la parte digamos de, de orden en la cancha y todo te te ayuda muchísimo Vos sos de la casa, vos sos el capitán, el referente de este equipo. ¿Cómo ves a Argentino de acá lo que le queda? Porque son el que más jugó de, de, contando los de abajo, ¿no? Eh, ¿Te preocupa este récord 5-16 teniendo en cuenta los tres partidos que tienen por demás de Peñarol y Atenas, los dos que tienen por encima de Quilmes? No, la verdad que no, porque bueno, sabemos que este año va, iba a ser así. El club contaba con un presupuesto muchísimo más bajo que años anteriores y, y bueno, y tuvo que encarar el armado del equipo de esa manera. Eh, y bueno, y le fuimos encontrando la vuelta, creo que ahora el equipo está más sólido y, y bueno, creo que la, la diferencia de los demás equipos, nosotros sabíamos lo bueno, que íbamos a jugar, estamos preparados para esta situación y bueno, sabemos que hay que, que llegar de la mejor manera al cierre del, del torneo de la fase regular y bueno, y ahí veremos para si tuvimos la chance de, de zafar de los peores de descenso y si no, bueno, la idea es llegar eh, con el equipo de la mejor manera y lo más eh, congeniado posible digamos, en la forma de juego para afrontar esa situación. ¿Crees que ese es el plus que tiene este argentino, el saber para qué está armado, el saber que era una temporada de transición porque quisieron vender la plaza, no pudieron tienen un presupuesto más acotado que la temporada pasada. ¿Crees que parte por ahí esa tranquilidad que tal vez no tiene hoy, por ejemplo, Atenas, que se armó para otra cosa? Y creo que ayuda un poco, no creo que te dé tranquilidad, porque una situación así no la no la quiere afrontar nadie, pero bueno, el club siempre, o nunca hizo locura, y bueno, jugó con lo que pudo, y en este caso se está dando de esa manera, y obviamente que trataremos de, de hacer todo lo posible como para que el equipo pueda seguir competiendo en la Liga Nacional. A ver, y lo personal... estamos hablando con Juan Chicangelosi, ¿sí? este que está poniendo la mesa con bueno, unas sobras de unos sanguchitos que quedaron del cumpleaños y una ensalada que hizo la mujer y él me quiso decir, me quiso vender que era cocinero, una cosa de es loco. Este <ríe> este eh, y, y lo personal, ¿cómo estás? Porque digamos fue una temporada atípica para vos, arrancar en un club ir a otro. ¿Cómo cómo estás ahora? Sí, sí, fue la, la verdad que fue atípica y no muy bien, muy bien, contento de estar acá en mi ciudad con, mi, ciudad, con mi familia, en mi club y bueno, eh, fue un gran inicio de año porque la verdad que con libertad me fue, siento que me fue muy bien, la parte de la Liga Sudamericana fue un gran torneo para para el equipo y lo que había sido el inicio de la Liga también, pero bueno, de después de esa decisión que tomé creo que el hecho de estar acá y que era lo que quería también me eh, me a sentir muy bien, y a mi familia también, que era lo que yo buscaba. Y que, bolísticamente hablando, ¿cómo estás? ¿Estás levantando tu nivel? ¿Tuviste algún partido que goleaste? ¿Te sentís cómodo? ¿Cómo, cómo, cómo estás? No, me siento muy cómodo tratando tratando de, de ayudar de la manera que sea. Eh, más ahora, bueno, teniendo a Mati amigo de toda la vida eh, al frente del equipo, nada, para lo que él necesite. Eh, no la verdad que no tengo ninguna prioridad de, en lo que es el, con respecto al juego, simplemente ayudar y tratar de, de hacer lo posible como para bueno darnos al equipo a lo que en lo que fuera Juanchi te agradecemos mucho el contacto ¿eh? este eh, esperemos que bueno puedan cumplir el objetivo de de poder quedarse en la en la máxima categoría de, de, de poder seguir subiendo un poquito más en la tabla de posiciones Eh, bueno, eh, que tenga buen provecho Y que sí. coman bien, que coman rico Bueno, muchísimas gracias Bueno, me tenía que preguntar qué era lo que íbamos a comer Ahí me, me mataste, pero bueno Algún otro día te sorprenderé <ríe> con otro menú No, pero está bien, está bien Bueno, el <ríe> miércoles más para ver, tal vez puede ser, eh, Capaz puede... que el miércoles me toca ir para, para junir a mí Para transmitir el partido televisado Y por ahí me puede sorprender con algo ¿qué Ah, sea? puede ser <ríe> no. Te mando un abrazo, Juanchi Abrazo grande Chao chao, Juan Ángelos, el capitán de Argentino de, de, de Junir, hablando un poquito de este, de este presente de, de argentino que, eh, bueno, viste que más o menos coincidente con, con, con casi todo lo que hablan de, de la parte de abajo del campeonato.